Eh, escuchábamos a Agustín Cáfaro pero nos vamos a Mar del Plata, no solamente para volver a hablar con Fabián Pérez, sino para conectar en esta charla a Juan y Marcos el héroe de la victoria de la noche de Peñarol sobre Olímpico ¿Cómo te va Juan y buen día? ¿Qué decís? Buen día, ¿cómo vas? Muy bien acá Bueno eh, ¿Fue una de Muzarela Grande o la tiraste ahí? No, fue de Muzarela Grande Sí, sí ¿no? Sí, increíble, yo no lo podía creer cuando entró. Se acababa el tiempo, este se venía al final, era una guillotina reloj y encaraste Sí, no, no pensé mucho en qué podía llegar a hacer ahí, eh, traté de ejecutar cualquier y bueno, salió eso. ¿Y cómo costó ganar, no? En un partido que aparentemente en el cierre estaba un poco más cómodo, esas 11 derrotas en forma consecutiva creo que pesaron bastante... Eh, y se notaba Peñarol más nervioso que a Olímpico Sí, no, la verdad, sufrimos mucho No sabíamos, no, no nos acostumbramos a dar partidos Estuvimos jugando, tuvimos todos los cierres de estos partidos Fueron así y nos costó mucho llevarlo Así que, bien, pudimos cerrar por lo menos en el experimentario Y nos dio ahí Eh... ¿Cuáles fueron las causas, a tu entender, de esta serie de derrotas de Peñarol que no había arrancado mal y que después agarró así una racha negativa? No, la verdad, las causas son muchas, porque nunca estuvimos completos, siempre hemos jugado malas pasadas las lesiones, eh, no, no teníamos malas defensas en algunos momentos, siempre malo cierre de partidos, hubo muchas causas, Son las que nos llevaron a esas 11 derrotas de 10. De Santi. Juan, eh, recién lo comentabas, el pisazo. Pero lo que no hubo duda es de que tu convicción para ir para adelante. Eh, ¿Tenías planificado qué hacer, cómo hacer? ¿O fue un impulso y te metiste para adentro? Eh, no, la verdad fue un impulso. Fue lo primero que pensé. Vi el mismo match contra tres grandes. Y traté de jugarle más en velocidad que cualquier otra cosa. Bueno, y es un highlight que no te vas a olvidar en mucho tiempo, ¿no? No, creo que no. La verdad fue el doble más importante que recibí en mi vida. Bueno, ¿cómo afrontás esta esta campaña con Peñarón, en la cual promedias casi más de 21 minutos en juego, donde mucho se habla de vos como futuro eh, líder de un equipo en la Liga Nacional y más, más adelante, tal vez, ¿por qué no de una selección? Eh, bien la verdad yo aprovecho de esto eh, aprovecho de mis minutos eh, y trato de ir siempre ganando confianza sumando mucha experiencia para mi juego y nada más y sí, siempre sumando al equipo también para aportar de donde sea para colmo se que peñarol tiene un mix importante no entre juventud y experiencia que te pide precisamente leo gutiérrez Eh, Leo me pide, sí, que organización la hora de jugar, que esté tranquilo, que tome decisiones, que sean correctas, eh, no forzar situaciones, que no es mi categoría esto como para seguir portando las todas, así que, nada, ya paciencia y tranquilidad, más que nada. Bueno, se, se le viene una racha importante de partidos en casa, ¿no?, donde a veces se hace más fuerte de lo que juegan de visitante. ¿Cómo van a afrontar estos cuatro próximos partidos? Se vienen duros rivales... Regata, San Martín, Comunicaciones... Y después tal vez una finalísima contra Argentino... Sí, obvio... Nosotros tenemos que salir a ganar todos los partidos... Aprovechar la localidad... Que... Ayer... a hacer fuertes... Y... Saber... Saber jugar los partidos... Como son... Son todas una final... Ahora para la partida para nosotros... Son todas finales... Sea el rival que sea... Hay rivales directos y hay rivales que no, pero tenemos que salir a ganar todos. ¿Y cierta la última de mi parte ya, eh, cuenta estar afrontando esta situación, genera más presión, más nerviosismo? ¿Cómo es verse en la tabla ahí abajo, tal vez preocuparse cuando gana un rival que no debería haber ganado, cuando ustedes mismos emparan una racha tan negativa como la que traían? Obvio, sí, a nosotros nos costó mucho eh, de salir de esta racha, ver resultados que no no venían bien a nosotros y esas cosas... ...a veces te mancha un poco la cabeza, pero... ...así que bueno, salimos adelante y pudimos cortar esta mala racha. Estamos hablando con Juan y Marcos... Eh, ayer definió el partido en tiempo suplementario... ...le quedó la última, vio luz y subió... ¿eh? ...como diría el de la propaganda... Eh, ...metiendo ese doble ganador... ...sobre el final del juego del frente al Olímpico... ...y cortando de esa manera una racha negativa... ...de 11 derrotas consecutivas para el equipo de Leonardo Martín Gutiérrez. ¿Cómo manejás el tema de la presión? A ver, sos un joven jugador y estás teniendo una responsabilidad eh, bastante grande. Eh, ¿Vos sos consciente de eso? ¿No la sentís? Eh, ¿Te la transmiten los mayores? ¿No te la transmiten? ¿Qué hablas con Nico Yanela, que debe ser hasta el sur a, eh, un referente para vos? No, la verdad, aprovecho de todos la lo... mayores, de empleo, de todos me ayudan, de, de, de, de, de cualquiera. Juaní, te perdimos, ¿estás ahí? Yo estoy acá, yo estoy acá. Ah, algunos perdimos, no sabía quién, pero bueno. Yo estoy acá, estoy acá. Bueno, estaba, estaba terminando de contestar la pregunta. Digo esto porque... Le quedó la última eh, y había metido un triple bárbaro minutos antes y me parece que son aprendizajes este, como un posgrado muy rápido que tiene que hacer un jugador joven en una etapa complicada porque tiene que llevar adelante un equipo tan ganador como Peñarol de Mar del Plata, un equipo el uno de los dos equipos más importantes, uno de los cuatro equipos históricos de la Liga Nacional, con Atenas, con Gimnasia, con Boca, Eh, ...en una ciudad donde el, donde la gente respira, Vázquez, ¿no?... Y, ...y con esta responsabilidad como la que tuvo ayer... ...para un chico tan joven, este bueno, no debe ser fácil, ¿no?... ...bueno, ahí está conectado nuevamente... ...así que le podés volver a preguntar esta situación y mucho más... ...bueno, ¿llegaste a escuchar la pregunta, Juanis?... ...no, no, se me cortó puro... ...ah, bueno, te decía... Eh, ...¿cómo hacés para llegar el tema de la presión, no?... ...porque una responsabilidad muy grande... Para un chico muy joven, con un equipo muy importante, con mucha historia, como Peñarol de Mar del Plata, eh, ¿alguien te ayuda? ¿Te, te, ¿Te apoyás en los más grandes? ¿Te apoyás en Nico Yanela, en Le Gutiérrez? ¿Cómo, ¿Cómo es? No, la verdad me puso mucho en Nico. Nico me ayuda muchísimo a la hora de, de, de tomar la responsabilidad, decisiones y esas cosas. Y el Leo también, obviamente, que me da la confianza para poder seguir jugando, porque digo, no es fácil, ¿no?, para un chico tan joven, ¿o no? No, no sé, para mí no es fácil, desde un principio me costó mucho ir tomando confianza, agarrando minutos, y que bueno, bueno, bueno, gracias a ellos pude ir tomando mucha confianza y asumiendo responsabilidad, momento importante. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, felicitaciones por la de mozarella de anoche, la victoria. y Muchas gracias. A seguir a seguir por este camino. ¿eh? Muchas gracias. Ahí está, Juan y Marco, hablando con nosotros.